La desigualdad y la injusticia existentes en México demandan la creación de nuevas formas de organizaciones civiles, que difundan y defiendan los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Asistencia legal por los derechos humanos, así legal, es una respuesta urgente a los problemas de carácter sociocultural y jurídico a los que se enfrentan en condiciones de vulnerabilidad aquellos grupos que por minoritarios se encuentran mayormente expuestos a no ejercer plenamente sus derechos humanos. Así pues, así legal pretende ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad. En así legal brindamos apoyo legal, informativo y educacional en temas de los derechos humanos, buscando contribuir a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad. Si has sido víctima de alguna violación a tus derechos humanos o simplemente quieres trabajar por la difusión y la defensa de los mismos, acércate a nosotros. Si ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. www.asilegal.org o escríbenos a asilegal.prodigy.net.mx Teléfono 0155 55 23 26 90 México D.F.